referencia a la doctora Florencia Brugeser. Florencia, bienvenida a Vci Radio. Guillermo Tenagli y Gerardo Rodríguez te damos la bienvenida. ¿Cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo están, chicos? Muy, muy bien, Florencia, muy bien. Bueno, eh, a ver, tenemos que hoy tenemos que preocuparnos más por otras enfermedades eh, que por el Covid. Bueno, en este momento lo, damos las alertas que, que ha emitido el ministerio tienen que ver un poco con eh, la circulación de influenza que, empezó a, digamos, que comenzó a circular antes de lo que uno esperaba. Uh -huh. la influenza comienza a circular a partir de fines de marzo, abril, con algún tipo eh, en el mes de junio. Y hoy, digamos, lo que estamos viendo es que comenzó a circular a finales de noviembre. Y que bueno, hasta ahora estamos viendo un aumento de casos. Eh, digamos que no veníamos viendo las dos temporadas anteriores. Recuerden que las temporadas anteriores casi que no circuló influenza porque fue todo COVID. Claro, y además por el, por el aislamiento, ¿no?, por, por la cuarentena, eso, eso ayudó Exactamente, mucho. Exactamente, el uso uh -huh. de barbijo, el gozo uh -huh. de manos, el distanciamiento, son enfermedades respiratorias y, y la misma, eh, digamos, las mismas medidas que, que se utilizaron por el covid y para el resto de las enfermedades infecciosas. Uh -huh. Y, bueno, y la, los síntomas son muy similares, ¿no?, al, al eso, del covid Totalmente, sí. Claro. Sí, sí, muy difíciles a veces, obviamente, de solamente por la clínica, saber si uno tiene un cuadro vital o un cuadro de COVID. Obviamente que hay algunas características que por ahí son distintas, pero bueno la gripe tiene fiebre muy alta, cefalea, eh, dolor muscular, eh, congestión nasal, rinitis, un poco de tos, eh, esos son como los síntomas cardinales. Eh, digamos, uno, si uno piensa en el COVID, digamos, muchos de los síntomas coinciden, por ahí COVID mayor dolor muscular, quizás a veces la fiebre no tan alta y también a veces los vómitos, la diarrea. Pero son síntomas parecidos. Mm -hmm. Sí, vos sabés que eh, hemos tenido varios casos, digo, acá también en, en, en la radio, de, de compañeros con, con diarrea, con, con vómitos, con, con cefalea, ¿no? y, y bueno, ya han, se, han se han hecho los test eh, COVID y les ha dado negativo. Claro, exactamente, mm -hmm. así, ahora está un poco... La dinámica y, y también un poco el motivo de estas alertas que emitieron... emitido Naciones para que pensemos eh, en, en influenza, o sea, en gripe, eh, cuando tenemos un paciente que tiene esa sintomatología mm. y eventualmente tiene un COVID negativo, entonces eso no tiene que pensar en otras enfermedades mm. Más que nada en los grupos de alto riesgo de complicaciones, que sabemos que son estos al cual está eh, indicada la vacuna de influenza, que son los mayores de 65 años. Eh, los menores de dos años y los que tienen entre dos y cuatro años y tienen alguna comorbilidad. También un poco lo que digamos, los datos que estamos teniendo ahora de circulación de equipos que está circulando más o menores de cinco años y en el grupo entre 25 y 35 años. Uh -huh. eh, Florencia, ¿hay que tener algún cuidado con el tema de la vacunación de la gripe si tenés turno para vacunarte con la tercera dosis de, de, de COVID o no, no, no, no, no pasa nada? No, son vacunas, en este momento son vacunas que se pueden dar juntas, Bien. Sí, o se puede dar en un brazo gripe y en el otro brazo COVID, o se puede dar eh, hoy uh -huh. gripe y mañana COVID, Sí, ahora vemos eh, eso ya, desde hace un tiempo que está trabajando, las vacunas de COVID se pueden dar con todas las vacunas de calendario. Bien, y después el tema de que haya más gente que tenga síntomas que son, pueden ser de COVID, pero al final termina siendo, siendo gripe, ¿crees que en esta época va a aumentar los testeos? Porque la gente va, no va a saber si es COVID o gripe, ¿crees que, que, claro, puede, bueno, que o, o directamente van a tomar la determinación de guardarse por las dudas? No, yo entiendo que, bueno, si la sintomatología es muy clara, debe consultar a un médico también, bien. más que nada, porque también tengamos en cuenta que influenza también es una enfermedad que, que, que se transmite por vía respiratoria, entonces hay que tomar cuidado. Si él, no tiene una indicación de aislamiento, eh, la gripe, eh, eh, quizás también en estos casos, eh, aunque ahora tenemos una muy baja circulación de COVID, siempre eh, ante la sintomatología eh, debería uno descartar COVID, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, al, eh, al adelantamiento de, de, de, de la influenza, también eh, obviamente se debe adelantar el tema de la vacuna, ¿no? Claro, sí. Uh -huh. Nosotros la información que tenemos es que la semana que viene se estaría recibiendo la vacuna ah, principal bien. y de ahí sería la distribución, con lo cual probablemente la, la vacunación se comenzará en las primeras semanas de abril. Uh -huh, uh -huh. Ahí está bien. Eh, Los partes de, de COVID se reciben todos los, los viernes. Eh, eh, con el análisis que vienen haciendo de, de esta semana, ¿se mantienen los números con respecto a semanas anteriores? Sí, sí, sí, uh -huh. estamos manteniendo números eh, muy bajos, eh, con baja, bajo número de internaciones también. Ah, bien. ¿Fallecidos hemos tenido esta semana en Florencia? No no no por lo menos que yo sepa hasta Bien. hoy eh, tienen alguna información eh, ya de la posible, se habla de la de la posible cuarta dosis pero ustedes tienen alguna información sobre fechas cuándo se podría llegar a, a empezar a, a colocar esa cuarta dosis bueno la, la cuarta dosis o en realidad sería dosis de refuerzo sí. solamente se está dando en este momento de los mayores de 50 que habían recibido como esquema inicial sinofar y recibieron una dosis adicional sí como tercera dosis como dosis sí. del esquema inicial y las, las, las personas inmunocomprometidas que también recibieron un esquema inicial de tres dosis, o sea, esta dosis ah. adicional, y ellos que pasaron más de cuatro meses de esa tercera dosis, a este momento están recibiendo ese refuerzo que sería como una cuarta dosis. Ah, o sea, para el resto de la población sí. todavía no tenemos datos de cuándo sí, digamos, estaría indicada la cuarta dosis. Ah, o sea, por ejemplo, yo en mi caso que tengo dos de Sinofar y la tercera que me dieron de Sputnik y que tengo problemas de salud, en cualquier momento me puede llegar el turno para la cuarta dosis. Si sí, tenés dos de Sinofar y tenés más de 50 años, no, eh, o tenés, eh, tenés eh, y recibiste tres dosis como esquema inicial, sí. sí no, no, no, tengo un poquito menos de 50. <risa> <risa> ah, bueno, bueno, entonces no. Ah. Entonces no. Bueno, <risa> eh, Florencia, eh, se está analizando, eh, esta, esta es mi última pregunta, digo se está analizando la posibilidad de que eh, se retire eh, los tapabocas, que los chicos dejen de usar tapabocas en las escuelas, ¿no? eh, si es que se mantiene digamos, este, eh, esta tendencia a la baja de, del COVID. Digo, ¿No sería interesante por ahí dejar el uso de barbijo teniendo en cuenta eh, la circulación de influenza, poner el foco también en, en, otra, en otra enfermedad, no solamente en el COVID? Eh, debemos decir, dejar de utilizar el barbijo. No, no, no, claro, que de, no dejarlo de utilizar hasta tanto se estabilice también el tema influenza. No solamente focalizar en COVID. Claro, no, no, uh -huh. obviamente el, que el barbijo también sirve para prevenir uh -huh. el resto de las infecciones respiratorias, más ahora que en el infierno. Eh, a ver, por ahora un poco las recomendaciones en los lugares cerrados, cuando uh -huh. uno no puede mantener distancia, cuando no hay ventilación adecuada, en esos lugares por ahora está, se está recomendando utilizar el barbijo. Pero, bueno, eh, hay mucha más circulación, estamos teniendo pocos casos, y hay un montón de actividades que ya uno las hace sin utilizar el barbijo. Creo que es algo que, bueno, obviamente se va analizando eh, a medida que va eh, avanzando la situación epidemiológica. Hoy estamos teniendo una muy buena situación, pero, bueno, estamos teniendo algunos datos de que en algunas otras regiones están comenzando a aumentar los casos. Entonces, uno tiene que ser cauto con, con las decisiones que toma para que, bueno, que después no imparte en cuál sea la evolución. Yo creo que igualmente la tendencia un poco va a ser a, eh, quizás tengamos más casos, pero con el porcentaje de vacunados que tengamos, eh, que tenemos, que es muy bueno, probablemente no tengamos impacto en lo que es atención, e interacciones, complicaciones y muertes, ¿no? Mm -hmm. Florencia, te agradecemos tu tiempo. ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.